Cuentos de hadas españoles La cigarra y la hormiga ¡Oh, el sol! ¡La brisa! ¡Y la hierba! ¡Cómo no disfrutar esto! ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Ya llega el verano! ¡Con su hierba y fruta y más hierba! ¡Mmm! Este es Ragu... Ragu es una cigarra a la que le encanta cantar y jugar y no hacer nada sino estar tumbado. Le encanta el verano y la hierba verde. Ragu es una cigarra feliz. ¡Ay, cómo me gusta el verano! El fresco olor a hierba, la fruta, la fruta caminando. Un momento. ¿Qué? ¿Por qué la fruta camina? Ragu tiene miedo. La fruta que camina se le está aproximando sigilosamente. Fru fru fruta. Dime quién, dime quién eres. Un un fantasma, ma... mamá magia. La fruta siguió caminando hacia Ragu... deslizándose lentamente por la hierba verde. Y de repente, socorro, socorro. ¡La fruta viene corriendo a por mí! ¡Socorro! ¡La fruta me está atacando! <ríe> Un momento, ¿qué es ese ruido? Ragulo oyó más cerca y oyó unas voces riéndose. Y allí estaban, una docena de hormigas justo debajo de la fruta. <risa> ¡No lo sabes! ¡Soy una cigarra! ¡Puedo correr y puedo saltar! ¡Oh, sí, señor Rago! ¿Estás seguro de que la fruta no le ha asustado? ¡Por favor! ¡Mi trabajo es saltar estúpidas hormigas! ...como vuestro trabajo es que una docena de hormigas... ...lleven una fruta... <risa> Soy grande y fuerte... ...no necesito que nadie me ayude a llevar una fruta... ...pequeñitas, ¿necesitáis ayuda para terminar la fruta? Muy gracioso, Rago... ...pero no llevamos esta fruta para comer... ...estamos recolectando... ...mira eso... ...y estaban recolectando... Como la hormiga había señalado, Ragu vio más de una docena de hormigas caminando en hileras hacia un gran agujero del suelo. Llevaban tomates, payas, maíz y también zanahorias pequeñas. Cada hormiga depositaba comida en el agujero y regresaba a ayudar a las otras. Las hileras de comida eran interminables. Ragu sintió curiosidad. ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué depositáis la comida en ese agujero? ¿La fruta se ha estropeado? ¡Oh, no! ¡Qué va! ¡Estamos almacenando comida! Enseguida acabará el verano y llegará el invierno. No habrá fruta ni hojas. Tenemos que prepararnos, si no moriremos. Ragu, tú también deberías almacenar comida. Toda esa fruta y la hierba verde desaparecerán enseguida. ¡Oh! ¡Sois tan diminutas! Por eso necesitáis toda la estación para recolectar y almacenar comida. ¡Yo lo haré en unos días! Hasta ese momento disfrutaré de la brisa y holgazanearé en el río. Las hormigas sabían que Ragu cometía un error, pero también sabían que Ragu no las escucharía. Le desearon suerte y siguieron trabajando. ¡Qué criaturas más estúpidas! ¡Se están perdiendo la estación! En el invierno no se acabará el mundo. Seguro que no moriremos. Y habrá algo que comer. ¿Por qué preocuparse por el mañana? Ragú no hizo caso al consejo de las hormigas. Se pasaba el día saltando y comiendo hierba fresca. Olgazaneaba en el río, silbando sin preocupaciones. Pasaron las semanas y Ragu engordaba. Un día estaba tumbado en una capa gruesa de hierba y vio una larga hilera de hormigas llevando ramitas y hojas. ¿Qué es eso? ¿A dónde lleváis esas hojas y ramitas? Las llevamos para estar cómodas en el invierno. Tú también deberías recolectarlas, Ragu. El invierno será muy frío los inviernos son siempre fríos! ¡Boba! ¡Sois tantas! ¡Por eso tenéis que trabajar tanto! ¡Yo estoy solo! Seguro que encontraré algo. La hormiga sabía que Ragu no la escucharía. Se giró para marcharse. Y justo entonces. ¡Ay! Mu, ¡Mi pata! ¡Uh! ¿Oh? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Me duele la pata! ¡No puedo andar! ¡Oh, vamos! ¡Te llevaremos a casa! ¡No! ¡Nuestra casa está muy lejos! ¡Y tenéis que llevar esas ramitas! ¡Tranquila! ¡Súbete a mí y te llevaré volando a casa! ¡Oh, ¿en serio? ¿Harías eso? ¡Oh, ¿por qué no? ¡Venga, vamos! Ragu salió volando con la hormiga en su lomo. La hormiga nunca había estado tan contenta. Vio las verdes tierras, las cataratas y los ríos. Sintió la brisa en la cara. Cuando estaban llegando a casa, Ragu vio por lo menos 100 hormigas transportando hojas y lanzándolas dentro de un enorme agujero. Ragu se sorprendió. Se sentó y la bebé hormiga se deslizó por su lomo. ¡Mua! ¡Gracias, señor Ragu! ¡Oh, de nada, bebé hormiga! ¡Espero que hayas disfrutado el paseo! ¡Me voy! ¡Cuida esa pata! ¡Hola, Ragu! ¿Has empezado a recolectar comida y hojas? ¿Dónde pasarás el invierno? ¡Oh, soy grande y fuerte! ¡Ya encontraré algo cuando llegue el invierno! ¿Por qué preocuparse por el mañana? Pasaban los días y el verano estaba llegando a su fin. Los árboles empezaban a mudar las hojas y la hierba empezaba a cambiar de color. Y Ragu estaba cada día más gordo. Olga zaneaba en el agua sobre una hoja seca, mirando el cielo brillante, comiendo unas hojas verdes que aún quedaban. Ya no veo ninguna hormiga. Quizá al final hayan seguido mi consejo y hayan decidido disfrutar la estación. Bueno, lo que queda... ¡Se la han perdido casi toda! Y llegó el invierno. La nieve cubrió el suelo. Se acabó la hierba verde y la fruta madura. Ragu buscó y buscó una hoja verde, pero no encontró ni una. Buscó un sitio calentito, pero había capas y capas de nieve cubriendo el cálido suelo. Pasaban las semanas y Ragu adelgazaba y se debilitaba cada día más. No tenía refugio ni comida. Entonces recordó que las hormigas habían guardado mucha comida y ramitas bajo el suelo. Encontró el lugar y llamó a la puerta. ¡Me oye alguien! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Ragu! ¿Qué es lo que te pasa? Ah, ¡Hace frío aquí fuera! ¡Tengo hambre! ¡Tenéis refugio y comida para mí! ¡Ah! Oh, ¡Pero los inviernos siempre son fríos, Bobo! ¿No eras tú el que te reías de mí y me decías esto? ¿El que no paraba de repetir? ¿Por qué preocuparse del mañana? ¿Ahora qué? ¡Ay! ¡Entiendo mi error! ¡Debería haberme preparado para el invierno! ¡Por favor, dame comida! Al oír tanto escándalo, la reina y las otras hormigas salieron del hormiguero. Todas tenemos nuestra ración de comida. Aunque te demos comida, no puedes bajar y vivir con nosotras. Es un sitio demasiado pequeño para ti. ¡Pero yo! Oh, ¿Pero qué te pasa? Ragú se desmayó y cayó al suelo. ¡Oh, no! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Se morirá de hambre! de todo lo que hizo por mí cuando me lastimé la pata la hormiga le contó el incidente a la reina le explicó cómo Rágula había ayudado cuando era un bebé uh, traed unas hojas y tapadlo construyamos una casita para él con las ramas que tenemos lo calentará tenemos comida podemos compartirla Las hormigas envolvieron a Ragu con hojas para darle calor. Construyeron una magnífica casa con las ramitas y llevaron a Ragu dentro. Le dieron sopa caliente y fruta. Enseguida Ragu pudo ponerse en pie. ¡Gracias, Alteza! ¡Gracias por haberme salvado! ¡Os por la vida! Eres un insecto muy bueno, Ragu. Tú ayudaste a un miembro de mi grupo. Te ayudaremos este invierno, pero recuerda que siempre hay que estar preparado para el futuro. Ahora lo sé, Alteza. No debería preocuparse, porque siempre pensaré en el futuro. Nunca volveré a ser perezoso.